Acerca de esto estamos en comunicación con Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás? Camila te saluda. Buen día, Camila. Buen día al equipo de trabajo y todos los oyentes de la radio. Gracias por estos minutos aquí con, con Encuentro. Bueno, en primer lugar, consultarte, ¿no? Luego de una primera jornada en el día de ayer, ¿qué balance están haciendo desde el gremio? Bueno, la verdad que el balance en lo que respecta a la movilización y a la adhesión a, ...a estas dos jornadas de paro, es muy positivo, muy muy bueno... Eh, ...la verdad que ayer decíamos que había un 98% de acatamiento al paro... ...y hoy se vuelve a repetir con gran magnitud eh, esta este enojo eh, y esta esta bronca... ...que se ha generado luego de las malas liquidaciones que ha realizado el gobierno... Eh, ...donde en principio han incumplido un acta paritaria ...y por otro lado, no solamente eso, sino que además de manera inconsulta y unilateral han definido en eh, abonar ese 10%, de, 10 de adelanto eh, como si fuera un adelanto salarial eh, que eso es también lo más grave porque en cualquier trabajador del Estado cuando pide un adelanto a través de recursos humanos de cada uno de su ministerio eh, tiene que firmar una nota, presentar una nota eh, pidiendo el monto que quiera adelantar y en este caso Hay 53.000 estatales, tanto quienes revisten la ley 1904, 1844 y docentes, eh, que no han pedido personalmente eh, este este adelanto salarial, o sea que se ha vulnerado su derecho y inconsultamente eh, la función pública ha llevado adelante esta mala liquidación a través de, de, de un adelanto de salario. Así que bueno, ese es uno de los puntos más importantes de los cuales... Hoy también estamos con otra jornada de 24 horas de paro uh -huh. y eh, la precarización laboral que ha avanzado en los últimos meses y lo veníamos ya denunciando y que todavía no tenemos... Eh ninguna respuesta. Uh -huh. Bueno, lo, lo contaban también ayer, no digo la falta de respuesta por parte del gobierno provincial. Ustedes también decidieron bueno no presentarse a una nueva convocatoria que habían realizado en la mesa de la función pública. ¿Qué pasa? Que están, digamos, eh, con, con ese silencio en un fin de año que se sabe que es alborotado, que es complejo, luego de un año también eh, muy difícil no en cuanto a negociaciones salariales. Bueno, eso es lo que nosotros esperábamos eh, en la última reunión paritaria, que pudiéramos mantener este fin de año en paz, que los estatales tuvieran esa presibilidad y eh, que pudiera generarse eh, automáticamente la renovación contractual al 31 de diciembre de todos aquellos que todavía no tienen la planta permanente. Y bueno, por lo contrario, el gobierno ha definido tener eh, estas, eh, estas eh, formas eh, Digamos, para volver al conflicto, eh, no haciéndose cargo del error, por lo contrario, diciendo que han liquidado bien, cuando el, el sueldo de los estatales dice lo contrario. Y por otro lado, eh, estamos denunciando esta precarización laboral, en ejemplo, el ejemplo más claro son eh, aquellos jóvenes que hace más de un año trabajaban... Eh, por 14.000 pesos, cubriendo el, la misma carga horario, realizando las mismas actividades en salud y en el Ministerio de Desarrollo Humano eh, a través del programa APRIL, el programa de inclusión laboral, que han sido todos despedidos eh, a partir del día viernes de la semana pasada por mensajes de texto y llamadas telefónicas. O sea, de inclusión no tuvo nada, no se le ha renovado el programa ni tampoco se le ha dado expectativa de que ya con la experiencia en el Estado y con en, en lugares tan, eh, tan difíciles de trabajar como los hogares de adultos mayores y también en los hospitales públicos eh, no tienen la oportunidad de tener este, esta seguridad laboral en este final, esta finalización de año. ¿Por qué tan desprolijo, Rodrigo, toda esta cuestión? La verdad que nosotros no podemos dar un juicio de valor ni meternos tampoco en alguna situación política, pero la verdad sí. que el gobierno últimamente en estos últimos días pareciera que está más preocupados por una elección o por quiénes serán los candidatos a ...estar preocupados en eh, cerrar eh, el año de los estatales de la mejor manera... ...y tener incluso su apoyo el día de mañana. Nosotros vemos una gobernadora Carrera que se la pasa dando conferencias... ...y viajando eh, por todo el mundo y nosotros los estatales eh, teniendo que eh, ver... ...de qué manera llegamos a fin de mes, eh, no nos pagan lo que tienen que pagar... Eh, ...tenemos que estar dando explicaciones a los sindicatos de algo que no fuimos parte de una definición y también eh, por otro lado no hay eh, una autocrítica por parte sí. de quienes eh, son los funcionarios del gobierno porque una respuesta hubiese sido eh, que a través de cada recurso humano o cada liquidador de los ministerios iba a evaluar eh, la revisión de cada uno de los de los de los salarios de los estatales y por sí. lo contrario repito no, no tuvieron error, dijeron. Uh -huh. eh Bueno, hace instantes también veíamos imágenes desde Plaza San Martín porque UNTER también está concentrando en una nueva jornada de paro. Eh, ¿Han tenido comunicaciones con UNTER también para ver cómo se pueden eh, coordinar acciones? Sí, por supuesto. En este momento estamos en el en puente de Siqueune, Siponetti, Neuquén, con el sindicato de la UNTER... En, esos, eh, en esas seccionales, eh, también en rentas, en general Roca se está llevando una manifestación muy importante, eh, como ya habíamos anunciado, la posibilidad de ir a las agencias de recaudación tributaria, y en la ciudad de Viedma también desde ATE estamos confluyendo en esta movilización eh, junto a la UT nosotros más allá de lo que pueda eh, plantear nuestro sindicato eh, a nivel provincial en las próximas horas Eh, a través de un plenario, también vamos a seguir trabajando con el eh, Frente Sindical uh -huh. eh, para que podamos tener una respuesta eh, íntegra para todas y todos. Por último, Rodrigo, ¿cómo se sigue en caso de que persista esta falta de respuesta por parte del gobierno de la provincia? Bueno, en principio vamos a terminar esta segunda jornada de paro, luego llamaremos a un plenario, el secretario y secretarios generales de las 11 seccionales en la provincia y analizaremos, bueno, en caso de no tener una sola respuesta, eh, ya volver a iniciar medidas de protesta directa ya a partir de la semana que viene. Gracias, Rodrigo, por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Bueno, los agradecidos somos nosotros y quedamos a disposición. Abrazo grande, está pronto. Hasta luego. Rodrigo Vicente, charlando aquí con nosotros, secretario.